Bien, estamos trabajando en ello y hemos eh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. A un gobierno decente que no ha manipulado y mentido y otros que puedan haber manipulado y mentido serán los que tengan que dar muchas explicaciones avanzadas. Juntos tenemos que afirmar la unidad nacional, que juntos tenemos que defender la soberanía nacional, que juntos tenemos que seguir apostando por el modelo autónomo, que juntos tenemos que comprometernos a mantener la igualdad y solidaridad entre los españoles y y una organización del Estado de Y al igual que hemos hecho en los últimos 25 años, las reformas estatutarias que se planteen deben suponer una mejora para los ciudadanos enmarcarse en el respetuoso desarrollo de la Constitución. Todos tenemos que afirmar la unidad nacional.